Gusti, gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Son las 9 de la mañana, bueno ya 9 y un minuto de la mañana de este viernes 13 de abril de 2012. Ahora mismo tenemos una temperatura de 6 grados en Berriozar y parece que tampoco este fin de semana va a cambiar mucho el panorama. Tendremos para hoy, mañana y pasado máximas que rondarán los 10 grados y eh, posibilidad eh, o casi certeza de lluvias con temperaturas. Temperaturas eh, que, eh, máximas, ya las hemos dicho, alrededor de 10-11 grados y mínimas de entre los 2 y los 3 grados. Parece ser que el lunes eh, podría empezar a despejarse el cielo y a desaparecer esa posibilidad de lluvias, pero habrá que ver ya que cuando se hacen las previsiones con tantos días de antelación no suelen ser muy exactas. Viernes 13 de abril, hoy hablaremos con la asociación, de, con el Club de Jubilados y Jubiladas San Esteban. En concreto hablaremos con Julio López, miembro de la Junta Directiva, que nos hablará de esa Semana Cultural que van a celebrar durante toda la semana que viene, del lunes 16 al viernes 20, en la que habrá de todo, habrá actividades musicales, actividades culturales organizadas por este Club de Jubilados. Aunque eso será en nuestro turno de entrevistas, más cerca de las 9 y media Antes de eso te estaré, tendremos como siempre nuestro boletín informativo Nuestro berrión informativo en el que desgranaremos toda la actualidad de Berriozar Pero también de la comarca de Pamplona y de Navarra. Así que quedaos con nosotros porque vamos a comenzar en breves instantes y lo dicho, seguid nuestra sintonía en el 100.8 de FM o si lo hacéis por internet, después pues en eguzquiplaza.net. 9 y 4 minutos de la mañana damos comienzo a nuestro boletín informativo de hoy viernes 13 de abril. Eh, 52 irregularidades provocan que el alcalde de se huya de la comisión. Con un gesto de rabia, el presidente de la comisión de investigación de Hues y alcalde del Valle, Josécho Andías, se largó ayer justo antes de que se votaran las conclusiones de 10 meses de indagaciones. UPN se retira de esta vergonzosa comisión por vulnerar el derecho al honor y porque se le niega el derecho a la palabra a su presidente, proclamó Josécho Andía. En realidad, sus concejales, que se encontraban en la última sesión de la investigación en calidad de oyentes, se quedaron en la sala. Los ediles de UPN intentaron explicar que la espantada de Andía se debió a un defecto de forma y no a la enumeración de las 52 irregularidades que se han hallado durante su gestión, buena parte de las cuales afectan al alcalde directamente. Su enojo, eh, no es, de hecho no es, no es la primera vez eh, que se, Andía se marcha de la comisión que investiga fundamentalmente las aventuras urbanísticas del ayuntamiento con la constructora Nasipa, unas operaciones en las que Andía ejerció un papel protagonista. Y como hemos dicho, no es la primera vez que se marcha de esta comisión y en realidad es la tercera. Eh, la tercera ocasión en la que el alcalde deja plantados al resto de grupos, Navay, Bildu, PSN, Izquierda Esquerra y PP, porque lo que dice le molestan. Andía es presidente de la comisión, eh, cargo que se autoasignó, y es también consciente de que sin su presencia la comisión no puede continuar. Al abandonar la sala se impidió la votación final y por ello el resto de partidos introdujeron una petición para reunirse de nuevo y votar las conclusiones. El edil del Partido Popular, Alfonso Ucar, aseguró durante la algarabía que generó la marcha del alcalde que Andía se había ido por peteneras. Pero pese a la fuga del alcalde y los escándalos parece que Partido Popular y Partido Socialista no están dispuestos a reprobar su gestión. Y del Valle de Hues nos vamos a Ansoain, donde desalojan a 40 jóvenes que habían ocupado el antiguo centro de salud. Un grupo de entre 30 y 40 jóvenes que reclamaban un gasteche en Ansoain ocuparon ayer el edificio del antiguo centro de salud a primera hora de la mañana. Los jóvenes forzaron la entrada al local y procedieron a su ocupación, colocando varias pancartas reclama reclamando locales autogestionados. A las once y media la policía foral les desalojó después de que se mediara. Con esto, jóvenes que fueron identificados. No hubo ningún incidente y el comportamiento fue pacífico, eh, según indica hoy eh, la prensa. El, al el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Gila, subrayó también la ausencia de incidentes. A pesar de ello, eh, la presencia policial fue constante en Ansoein durante las siguientes horas, durante, toda la durante todas las horas, y tal y como explicaron los propios jóvenes. Vamos a escuchar a uno de esos jóvenes que ocuparon el... Eh, el centro el antiguo Centro de Salud de Ansoain en eh, unas declaraciones efectuadas a los compañeros de Ateak-Ireki. Los jóvenes de Anshuain, pues hemos ocupado este local, el Centro de Salud, de par de mañanas. El mensaje tenía un receptor claro, que era el Ayuntamiento de Ansoain, que estamos en desacuerdo pues, con la política juvenil que realiza, porque el Centro Juvenil... ...que hay pues eso, eh, lo gestiona una empresa privada a, a base de talonario... ...y bueno, nosotros reivindicamos la autogestión... Eh, ...queremos espacios y locales aquí para que la juventud se mueva... ...y eso, hemos realizado la ocupación a la mañana y nada, ha durado un poquito el, el asunto... ...hemos estado una hora así un poco recogiendo así... ...enseguida apareció la autoridad policial, los forales y y nada, nos han identificado y, y eso. Dejamos atrás eh, las noticias de la comarca para centrarnos en Berriozar eh, y la actualidad en Berriozar. Hoy por lo menos tiene un nombre, Ernesto Prat, eh, que la Audiencia Nacional Española hizo público ayer un auto en el que decreta la libertad provisional bajo fianza de 25.000 euros para el preso Berrio Zartagra. Eh, Prat fue detenido el 25 de enero por la policía francesa en su domicilio de la localidad labortana de Urruña. Tras permanecer varios días en la prisión de Seisès fue extraditado a España, donde ingresó en prisión por su militancia política en la izquierda abertzale A lo largo de estos meses han sido varias las movilizaciones ciudadanas que se han llevado a cabo reclamando su libertad tanto en su localidad natal como en Baztán, donde residía antes de que se produjera la operación de la Guardia Civil que la Guardia Civil llevó a cabo en septiembre de 2008 contra varios militantes de la izquierda berzale en Navarra. Según fuentes de la familia está previsto que la salida de prisión del militante independentista se produzca hoy mismo, hoy por la tarde. Y el próximo jueves 19 de abril a las 5 y media de la tarde se presentará el videoclip de la fiesta de Sortzen en el Salón de Actos de la Escuela. El, eh, fie la fiesta de la Escuela Pública Euskaldun organizada por Sortzen como todos los años en la Taconera de Iruña tiene como protagonista este año al eh, Colegio Mendialdea de Berriozar. Y el vídeo, el videoclip también ha sido realizado aquí en Berriozar eh, por la Asociación Berriozar Films Cultural Lanzeluce. La organización de la fiesta, como hemos dicho, corre a cargo de Berriozar, por lo que se está preparando el reparto de trabajos entre el voluntariado. Se abrirá el periodo para apuntarse a las distintas labores que se van a realizar el próximo 20 de mayo, el eh, día de la fiesta de Sortzen y Casbatuaz y para ello se entregará una ficha donde se deberá marcar la disponibilidad y entregar el mismo jueves que viene, el mismo día 19 de abril o los días 20, 23 y 24 de abril de 5 a 8 de la tarde en el Polideportivo. Y la asociación Kiliki ha organizado un campamento para niñas y niños de Berriozar que tendrá lugar en el albergue de la isla de Zuaza del 12 al 18 de agosto. Esta actividad está dirigida a niñas y niños de entre primero y sexto de educación primaria y habrá grupos tanto en euskera como en castellano, con un máximo de 24 niñas y niños en cada grupo. La inscripción podrá realizarse del 16 al 18 de abril, es decir, del, entre el lunes y el miércoles de La semana que viene en el culturgune Gune del Ayuntamiento de Berriozar en horario de tarde. Y si hablamos de actividades infantiles, no podemos dejar pasar la, el ciclo de actividades infantiles organizado por el Ayuntamiento de Berriozar con motivo de esta semana festiva que está a punto de terminar. Por ello, la programación también concluye hoy, viernes 13, con un cuentacuentos en castellano a cargo de Sergio de Andrés, titulado Cuentos de Chistera. Como hemos dicho, será, esta actividad será en castellano en la biblioteca y como las anteriores será gratuita y comenzará a las 6 de la tarde. Además de las actividades organizadas por el ayuntamiento, la ludoteca Kiliki también ha estado abierta y lo está hoy también, todas las mañanas de 10 a 1 del mediodía para todo el público infantil. Os recordamos también que a finales de este mes eh, se pondrán en marcha los cursos de escalada organizados por Berriozar Quirol El Carte A, eh, con la colaboración de eh, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Berriozar y la Asociación Camira. Las fechas concretas serán del 24 de abril al 22 de mayo. Serán ocho sesiones de hora y media cada una los martes y los jueves. Eh, estarán dividido en tres niveles, serán tres cursos por tanto, el de los chiquis de 8 a 12 años eh, que tendrá lugar eh, las tardes eh, de 5 a 6 y media de la tarde. El segundo curso, el de la juventud, estará dirigido a chicos y chicas de entre 13 y 17 años y se celebrará de 6 y media a 8 de la tarde, mientras que el curso de adultos para mayores de 18 años tendrá lugar de 8 a 9 y media de la tarde, como hemos dicho, los martes y los jueves. El plazo de inscripciones permanece abierto hasta el próximo día 18 y se podrán hacer en dos puntos en el Ayuntamiento por las mañanas de 10 a 1 del mediodía y en el Centro Juvenil por las tardes de 6 a 7, excepto los lunes. Y no el lunes, pero sí el martes tendrá lugar una charla informativa dirigida a familias que quieran acoger durante los meses de verano a un niño o una niña saharaui. La charla, como hemos dicho, tendrá lugar el próximo día 17 de abril, martes a las 7 de la tarde, en el Espacio de Cultura, en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Bien, y como todos los viernes, eh, componemos nuestra sintonía deportiva para hablaros de los señalamientos de este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos. Con fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará el, eh, al San Juan el próximo domingo a las 12 y cuarto aquí en Berriozar. El equipo juvenil hará lo propio contra el Valle de Hues el sábado a las 4 de la tarde en Berriozar. Y en Berriozar se jugará también el partido del cadete A contra Joar Camira el sábado a las 12 del mediodía aquí en Berriozar. El cadete B irá a Echarri Aranat para enfrentarse con el equipo de esa localidad el sábado a las 5 de la tarde, mientras que el infantil A se enfrentará a Maya el sábado a las 10 y media de la mañana en Berriozar. El infantil B tiene descanso este fin de semana. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino se enfrentará a la peña Azagresa el sábado a las 5 de la tarde en San Adrián, mientras que el equipo de fútbol 7 femenino tendrá como rival al Lagunac el sábado a las 10 de la mañana en Barañáin. En cuanto a fútbol 7 masculino, todos nuestros representantes Berrios Zartagrias tienen descanso este fin de semana, al igual que los equipos de Futbito. 9 y 20 minutos de la mañana. Esto ha sido todo eh, por, en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas eh, horas en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM o a todas horas por internet en eguzquiplaza.net. Nosotros vamos a escuchar ahora un poquito de música y volvemos dentro de poco con nuestro tiempo de entrevistas para hablar con Julio López del Club de Jubilados San Esteban. Seguimos adelante en Berriozar y Riatía cuando son las nueve y media de la mañana. Estáis escuchando el 100.8 de FM y como lo prometido es deuda, ya estamos con Julio López, eh, miembro de la, del Club de Jubilados San Esteban, al que saludamos ya. Eh, Julio Egunon, buenos días. Buenos días. Eh, si se puede acercar un poquito más al micrófono porque me parece que no le oímos no le, no le oímos muy bien así que repetiremos el saludo buenos días eh, buenos días sí ahora sí ahora ya se le escucha perfectamente bueno el motivo de la entrevista es eh, esa semana cultural eh, que organiza el Club de Jubilados San Esteban y que tendrá lugar durante toda la semana que viene. ¿No es así? Del lunes así al es. viernes. Así es. Y sí. han organizado muchísimas actividades. Pues sí, eh, solemos hacer dos semanas culturales, una hora en uh -huh. abril y otra en septiembre. Y entonces eh, nos ponemos de acuerdo los clubs para ayudarnos unos a los otros y entonces eh, ayudarnos y venir un día cuando se les llama y, y uh -huh. vienen a cantar. Por ello, bueno, estamos viendo que, que yo tengo aquí delante el, el programa también eh, veo que son actividades musicales eh, todas ellas, creo todas y todas. pues protagonizadas tanto por el coro San Esteban, que ya hablaremos más adelante de cuál será su actuación como también los eh, coros o las agrupaciones musicales de otros eh, clubes de jubilados y jubiladas ¿no? Así es, así uh -huh. eh, ¿Por qué no nos cuenta uno a uno los, durante los próximos días qué es lo que Podremos ver aquí en Berriozar? Pues el lunes, día 16 de abril, eh, a la rondalla Joar. Uh -huh. eh, eh, y actuará desde. Eh, todos los días va a ser igual, eh, eh, a las 6 de la tarde y durará una hora. Uh -huh. eh. Después pues, eh, se les entrega una placa conmemorativa y se les da un pequeño luz. Uh -huh. eh. El día 17 de abril, los de San Jorge. Uh -huh. El día 18, el Coro San Esteban, nos toca a nosotros. <risa> día 19 de abril Rondalla Armonía del Vergel. Mhm, uh -huh, estos es de la Chantrea, ¿no? Sí, sí, uh -huh. el día 20 El Salvador, ¿eh? Y el, el sábado ya pues hacemos baile para so, los socios. Pero solo para los socios. Solo, ¿no? solo. El, el resto de días eh, está abierto. Puede ir todo el mundo que quiera. Uh -huh. Y se, será de forma gratuita. Sí, eh... sí, sí. Hombre, al Club de Jubilados. <risa> Esto es eh, una forma también de organizar actividades culturales para el pueblo, ¿no? De hacer... Así algo... es, así. Eh, bueno, pues eh, para demostrar también que el Club de Jubilados eh, San Esteban está ahí y que, y que también organizan eh, cosas allá, ¿no? Así Así es, sí, sí. Uh -huh. eh, además, el miércoles eh, es el día en el que participa el coro San Esteban. Eh, es su turno, como, como sí, ha dicho sí, antes. Sí. Eh, me parece además que van a estrenar una, un paso doble, si no me equivoco. Además, compuesto nada menos que eh, por usted, Julio. Pues sí, y me ha prometido el ayuntamiento. No sé si irán todos, pero por lo menos algunos me han prometido que irán a escucharlo. Uh -huh. ¿eh? Así que eh, tendremos un estreno, vamos, sin, sin precedentes, el, el miércoles 18 a las 6 en el Club de Jubilados. Y es que eh, usted, Julio, es, además de miembro del, del Club de Jubilados, eh, es director del, del coro. Del coro. Eh, ¿Cuándo empezó a, a dirigir el coro? Pues el coro estaba hecho mucho antes. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, si no hay una dirección, eh, pues... el <risa> La cosa va mal. Sí. Entonces, cuando yo me jubilé y les oí, entonces les dije que si no les importaba, yo podría dedicarme al coro, ¿no? Y desde entonces, oye, pues vamos progresando. Sí. Dentro de nuestras posibilidades... Sí. Pero me imagino que... No sé si hacen ensayos, como... Sí, sí. Ensayamos dos días a la semana. Dos días a la semana. Bueno, sí, sí, no está mal para no. ser un coro amateur, ¿no? Así... Sí, sí. No, y que además muchas de las personas que van, sobre todo mujeres, le, me dicen que les parece como si fuera una terapia que están haciendo. ¿eh? Uh -huh. Porque por lo menos pues, tienen otras cosas que pensar. Uh -huh. Ahí, supongo que habrá de todo, como suele pasar en muchos coros. Gente que sabe música, gente que no... Aquí no sabe nadie. No sabe nadie más que usted, ¿no? <ríe> no. Porque usted sí que tiene experiencia musical previa. Sí, sí, así es. ¿Dónde, ¿En qué grupos? o qué, dónde? Ha, ha yo podido... soy madrileño. Uh -huh. ¿eh? Yo he estado con buenas orquestas en Madrid. Pero eh, en mi trayectoria, pues muchas veces te hartas, porque es una, era una vida eh, un poco agitada. Entonces, uh -huh. yo quise estar en una capital que fuera más moderada. Uh -huh. Y me pareció bien Pamplona. Yo, además, era fontanero. Entonces, me vine con una empresa de fontanería aquí a Navarra Y empecé a tocar, pues eso, con un, una orquesta Iris, que eran de Miranda de Arga. Y después ya me vieron y me, los, los de la noche y día me dijeron si quería tocar con ellos. Uh -huh. Entonces les dije que sí, y desde entonces hasta que me casé. <risa> ¿Y de, de esto cuántos años hace, si no es indiscreción? Bueno, <risa> <risa> <risa> pues hace unos. de 48 a 50 años. Bueno, pues ya son, ya son años, además, sí, viviendo sí, aquí sí, en Berriozar, ¿no? Sí, sí. sí. Uh -huh. Y de, ha comentado antes que el club de jubilados organiza dos semanas, eh, dos semanas cul culturales. Dos semanas, eh, culturales. Eh, supongo que um, una, una es ahora, o la otra es en, en septiembre. Ha en dicho, septiembre, ¿no? Sí. Eh, me imagino que la valoración será buena de las que han organizado antes, como para seguir haciéndolas. Ah, ¿no? sí, sí, sí, sí. La gente participa dentro del club, sí, se sí, implican sí. en a la gente le gusta, le uh -huh. gusta porque lo único que nos falta a nosotros de verdad eh, hubiera sido pues unos acordeones o unas guitarras, pero da la casualidad que siendo el club que más socios tenemos de Pamplona, uh -huh. no haya nadie eh, que toque ningún instrumento <risa> no, no ha habido forma de... no, de no, no, ¿No se ha juntado aquí nada, nada. y eso que Berriozar sí que es un, un pueblo en el que hay mucha tradición musical, eh, tenemos eh, la coral, el K.R. King la banda de música, todos grupos que además este año cumplen 25 años, todos son grupos de, con, con solera, con trayectoria y nadie está en el, en el club de jubilados ¿eh? no, no, no deberán juntarse con los mayores, de verdad <risa> <risa> tendrán vergüenza Bueno, de todas formas, toda esta gente que, que todavía no se ha jubilado algún día llegarán ¿no? Sí, lo que pasa es que ya, ya no estaré <risa> Bueno, quién sabe, ¿Quién sabe sí, sí. Julio, que esas cosas no se puede decir Bueno, pues eh, supongo que ahora ya de preparativos, ya no quedará nada, ¿no?, para la, la Semana no, no, Cultural. No, ya está todo organizado. Uh -huh. Y eh, supone mucha organización, mucho Hombre, pues, hablar eh, con... Hombre, sí, sí, porque como somos mayores, eh, a lo mejor con, contactas con ellos, con otros clubs, y pff, el año pasado nos pasó tuvimos que hacer un bingo, nos pasó un desastre, porque, claro, se murió la, algún familiar del director. Entonces uh -huh. ya, ya sabes que si el director falla... Eh, ya le hemos fastidiado sí. ¿eh? entonces pues eh, hay contratiempos a veces sí uh -huh. pero no de, de todos modos va saliendo la cosa bastante bien mm, y por lo que veo además la relación con otros clubes de jubilados de la comarca de Pamplona eh, es, es muy fluida puesto que uh, eh, participan todos unos en la semana cultural de otros sí, sí, en sí. las actividades que organizan no es una sana, es sana uh -huh. la cooperación uh -huh. sí, además se crearán lazos de amistad entre unos no, y otros no no y es que muchas veces pues cosas que tú dudes dudas o lo que sea, preguntas, y, y si te parece mejor la solución de otros clubs, uh -huh. pues tratas de llevarlo al tuyo. Uh -huh. Perfecto. Eh, pues si quiere hacer algún otro llamamiento a que la gente participe, o si quiere añadir algo más pan eh, de cara a la semana cultural de esta semana que, que viene. Bueno, yo lo que quiero es que contra más gente vaya, porque, da la casualidad, yo cuando tocamos la orquesta, si veía mucha gente en el baile, tú mismo ya estás eh, más motivado. Entonces, si nosotros, si se llena el club, eh, porque además eh, va bastante gente de socios, pero si fuera otra gente de, de Barrio Zar, pues nosotros encantados. Si viéramos el club lleno, eh, diríamos, pues oye, pues nos han venido a escuchar. Sería una garantía de, de, de poder continuar y darnos otra vez otro aliciente. Y así eh, afrontar con más ganas la, la Semana Cultural, no esta, sino la, la de las septiembre y, y todas, está, las todas, demás, todas, ¿no? todas las demás. Sí, bien, pues se eh, queda hecha esa invitación. Julio López, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Mucha suerte en esa Semana Cultural que empieza este mismo lunes y que lo pasen estupendamente bien, que es lo importante. Eso es lo importante. Y pues, gracias a vosotros por habernos llamado. Hasta luego, adiós. Vale, adiós, adiós. It's the color of passion Cause a day, it just goes 9 y 45 minutos de la mañana, un cuarto de hora para las 10 y nosotros ya... Nos despedimos hasta el próximo lunes. Aquí estaremos a partir de las ocho y media con el Boletín Informativo en Euskera y a partir de las nueve con el Magazine Berrión. Así que lo de siempre, quedaos con nosotros en el 100.8 de fmoneguskiplaza.net. Ordurarte, durarte, chincho aquí san, a kizán, e ta hondo I'm the great, sweet tender Ooh, tree.